Capítulo 9. Carta de mina arquera Lucky Westenra. Budapest, 24 de agosto, mi queridísima Lucky. Sé que estarás muy ansiosa de saber todo lo que ha sucedido desde que nos separamos en la estación del ferrocarril en Uitwi. Bien, querida, llegué sin contratiempos a Uy, y tomé el barco para Hamburgo, y luego allí el tren. Siento que apenas puedo recordar lo que pasó durante el viaje, excepto que sabía que iba de camino hacia Jonathan, y que, como seguramente tendría que servir de enfermera, lo mejor era que durmiera lo que pudiera, encontré a mi amado muy delgado, pálido y débil. Toda la fuerza ha escapado de sus queridos ojos, y aquella tranquila dignidad que te he dicho siempre mostraba en su rostro, ha desaparecido. Solo es una sombra de lo que era, y no recuerda nada de lo que le ha sucedido en los últimos tiempos. Por lo menos, eso desea que yo crea, y por lo tanto nunca se lo preguntaré. Ha tenido una experiencia terrible, y temo que su pobre cerebro pagará las consecuencias si trata de recordar. La hermana Gata, que es una magnífica monja y una enfermera nata, me dice que desvariaba sobre cosas horribles mientras tenía la cabeza trastornada. Quise que ella me dijese de qué se trataba, pero solo se persignó y me dijo que nunca diría nada. Que los desvaríos de los enfermos eran secretos de Dios, y que si una enfermera, a través de su vocación, los llegaba a escuchar, debía respetar sus votos. Es un alma dulce, buena. Y al día siguiente, cuando vio que yo estaba muy afligida, ella misma suscitó de nuevo el tema, y después de decir que jamás mencionaría sobre lo que desvariaba mi pobre enfermo, agregó: Le puedo decir esto, querida, que no era cerca de nada malo que él mismo hubiera hecho, y usted, que será su esposa, no tiene nada por qué preocuparse. no la ha olvidado a usted ni lo que le debe. Sus temores eran acerca de cosas grandes y terribles sobre las que ningún mortal debe hablar. Yo creo que la dulce hermana pensó que yo podría estar celosa con el temor de que mi amado se hubiera enamorado de otra mujer. La idea de que yo pudiera estar celosa de Jonathan. Y sin embargo, mi querida Lucy déjame susurrarte que cuando supe que no era otra mujer la causa de todos los males, sentí una corriente de alegría por todo el cuerpo. Estoy sentada ahora al lado de su cama, desde donde le puedo ver la cara mientras duerme. Está despertando. Al despertar me pidió su abrigo, ya que quería sacar algo de su bolsillo. Le pregunté a la hermana Agata si podía hacerlo, y ella trajo todas sus cosas. Vi que entre ellas estaba su libreta de apuntes, e iba a pedirle que me dejara verla, pues yo sabía que en ella podría encontrar alguna pista de su mal, pero supongo que debe haber visto mi deseo en mis ojos, pues me dijo que me fuese a la ventana un momento, ya que deseaba estar solo un rato. Luego me llamó y me dijo muy solemnemente. Uy, Elmina, supe que deseaba hablarme con toda seriedad, pues nunca me había dicho mi nombre desde que me pidió que nos casáramos. Tú conoces, querida, mis ideas sobre la confianza que tiene que haber entre marido y mujer. No debe haber entre ellos ningún secreto, ningún escondrijo. He sufrido una gran impresión y cuando trato de pensar en lo que fue, siento que mi cabeza da vueltas y no sé si todo fue real o si fueron los sueños de un loco. Tú sabes que he tenido una fiebre cerebral y que eso es estar loco. El secreto está aquí y yo no deseo saberlo. Quiero comenzar mi vida de nuevo en este momento, con nuestro matrimonio. Pues, mi querida Lucy hemos decidido casarnos tan pronto como se arreglen las formalidades. ¿Deseas, Wilhelmina, compartir mi ignorancia? Aquí está el libro. Tómalo y guárdalo, léelo si quieres, pero nunca menciones ante mí lo que contiene. A menos, claro está, que algún solemne deber caiga sobre mí y me obligue a regresar a las amargas horas registradas aquí, dormido o despierto, cuerdo o loco. Y al decir aquello se reclinó agotado, y yo puse el libro debajo de su almohada y lo besé. Le he pedido a la hermana Agata que suplique a la superiora que nuestra boda pueda efectuarse esta tarde, y estoy esperando su respuesta, ha regresado y me ha dicho que ya han ido a buscar al capellán de la iglesia de la misión inglesa. Nos casaremos dentro de una hora, o tan pronto como despierte Jonathan, Lucky, llegó la hora y se fue. Me siento muy solemne, pero muy, muy contenta. Jonathan despertó poco después de la hora, y todo estaba preparado. Él se sentó en la cama, rodeado de almohadas. Respondió sí, la acepto con firmeza y fuerza. Yo apenas podía hablar, mi corazón estaba tan lleno, que incluso esas palabras parecían ahogarme. Las hermanas fueron todas finísimas. Nunca, nunca las olvidaré, ni las graves y dulces responsabilidades que han recaído sobre mí. Debo hablarte de mi regalo de bodas, cuando el capellán y las hermanas me hubieron dejado a solas con mi esposo, o, oh, Lucky, es la primera vez que he escrito las palabras mi esposo. Cuando me hubieron dejado a solas con mi esposo, saqué el libro de debajo de su almohada, lo envolví en un papel blanco, lo até con un pequeño listón azul pálido que llevaba alrededor de mi cuello y lo sellé sobre el nudo con lacre, usando como sello mi anillo de bodas. Entonces lo besé y se lo mostré a mi marido. Le dije que así lo guardaría y que sería una señal exterior y visible para nosotros durante toda nuestra vida de que confiábamos el uno en el otro, que nunca lo abriría, a menos que fuera por su propio bien o por cumplir un deber ineludible. Entonces él tomó mi mano entre las suyas y, oh, lucky fue la primera vez que él tomó las manos de su mujer y dijo que eran las cosas más bonitas en todo el ancho mundo y que si fuera necesario pasaría otra vez por todo lo pasado para merecerlas. El pobrecito ha de haber querido decir por parte del pasado, pero todavía no puede pensar sobre el tiempo, y no me sorprendería que en un principio mezclaran no solo los meses, sino también los años. Bien, querida, ¿qué más puedo decir? Solo puedo decirte que soy la mujer más feliz de todo este ancho mundo, y que yo no tenía nada que darle excepto a mí misma, mi vida y mi confianza, y que con estas cosas fue mi amor y mi deber por todos los días de mi vida. Y, querida, cuando me besó y me atrajo hacia él con sus pobres débiles manos, fue como una plegaria muy solemne entre nosotros dos. Lucky, querida, ¿sabes por qué te digo todo esto? No solo porque es tan dulce para mí, sino también porque tú has sido y eres mi más querida amiga. Fue mi privilegio ser tu amiga y guía cuando tú saliste del aula de la escuela para prepararte en el mundo de la vida. Quiero verte ahora y con los ojos de una esposa muy feliz, a lo que me ha conducido el deber para que en tu propia vida de matrimonio tú también puedas ser tan feliz como yo. Mi querida, que Dios Todopoderoso haga que tu vida sea todo lo que promete ser. Un largo día de brillante sol, sin vientos adversos, sin olvidar el deber, sin desconfianza. No debo desearte que no tengas penas, pues eso nunca puede ser. Pero si te deseo que siempre seas tan feliz como lo soy yo ahora. Adiós, querida. Pondré esta carta inmediatamente en el correo y quizá te escriba muy pronto otra vez. Debo terminar ya, pues Jonathan está despertando. Debo atender a mi marido. Quien siempre te quiere. Mina Arquer Carta de Luquio Westenra, Mina Arker Witwi, 30 de agosto, mi queridísima Mina. Océanos de amor y millones de besos y que pronto estés en tu propio hogar con tu marido. Me gustaría que regresaran pronto para que pudieran pasar cierto tiempo aquí con nosotros. El fuerte aire restablecería pronto a Jonathan, lo ha logrado conmigo. «Tengo un apetito voraz, estoy llena de vida y duermo bien. Les agradará saber que ya no camino dormida. Creo que no me he movido de la cama durante una semana, esto es, una vez que me acuesto por la noche. Artur dice que me estoy poniendo gorda. A propósito, se me olvidó decirte que Artur está aquí. Damos grandes paseos, cabalgamos, remamos, jugamos al tenis y pescamos juntos. Lo quiero más que nunca. Me dice que me quiere más». Pero lo dudo, porque al principio me dijo que no me podía querer más de lo que me quería ya. Pero estas son tonterías. Ahí está, llamándome, así es que nada más por hoy. Lucky Pd, mamá te envía recuerdos. Parece estar bastante mejor la pobrecita. Pede otra vez. Nos casaremos el 28 de septiembre. Del diario del doctor Seward 20 de agosto. El caso de Renfiel se hace cada vez más interesante. Por ahora hemos podido establecer que hay periodos de descenso en su pasión. Durante una semana después de su primer ataque, se mantuvo en perpetua violencia. Luego, una noche, justamente al alzarse la luna, se tranquilizó y estuvo murmurando para sí mismo. Ahora puedo esperar, ahora puedo esperar. El asistente me vino a llamar, por lo que corrí rápidamente abajo para echarle una mirada. Todavía estaba con la camisa de fuerza y en el cuarto de seguridad, pero la expresión congestionada había desaparecido de su rostro y sus ojos tenían algo de su antigua súplica, casi podría decir de su rastrera suavidad. Quedé satisfecho con su condición actual y di órdenes para que lo soltaran. Mis ayudantes vacilaron, pero finalmente llevaron a cabo mis deseos sin protestar. Una cosa extraña fue que el paciente tuvo suficiente buen ánimo como para ver su desconfianza, pues, acercándoseme, me dijo en un susurro, al mismo tiempo que los miraba a ellos furtivamente. «¿Creen que puedo hacerle daño? Imagínese, yo hacerle daño a usted. Imbéciles». Era un tanto consolador, para mis sentimientos, encontrarme disociado incluso en el cerebro de este pobre loco de los otros, pero de todas maneras, no comprendo sus pensamientos. ¿Debo aceptar que tengo algo en común con él, por lo que siendo como somos, como fuéramos, debemos unirnos? ¿O tiene que obtener de mí un bien tan estupendo que mi salud le es necesaria? Tendré que averiguarlo más tarde. Hoy en la noche no hablará. Ni el ofrecimiento de un gatito, o incluso de un gato grande, es capaz de tentarlo. Solo dice... no me importan nada los gatos. Ahora tengo más en qué pensar y puedo esperar, puedo esperar. Después de un rato, lo dejé. El ayudante me dice que estuvo tranquilo hasta un rato antes del amanecer y que, entonces, comenzó a dar muestras de nerviosismo. Finalmente se puso violento, hasta que, por último, cayó en una especie de paroxismo que lo agotó de tal manera que, finalmente, se desvaneció en una especie de coma. Tres noches seguidas ha sucedido lo mismo, Violento todo el día y tranquilo desde la salida de la luna hasta la salida del sol. Realmente desearía descubrir alguna pista de la causa. Casi parecería como si hubiera alguna influencia que viniera y se fuera. Vaya idea. Esta noche vamos a enfrentar en un juego a los cerebros sanos contra los cerebros enfermos. Una vez se escapó sin nuestra ayuda. Esta noche se escapará con ella. Le daremos la oportunidad y los hombres estarán preparados para seguirlo en caso de que sea necesario. 23 de agosto. Siempre sucede lo inesperado. ¿Cómo conocía bien a la vida de Israelí? Cuando nuestro pájaro encontró abierta la jaula, no quiso volar, de tal manera que todos nuestros útiles preparativos no sirvieron de nada. En todo caso, hemos probado una cosa: que los períodos de tranquilidad duran un tiempo razonable. En lo futuro estaremos en capacidad de aflojarle un poco las restricciones durante unas cuantas horas cada día. Le he dado instrucciones a mi asistente nocturno para que solo lo encierre en el cuarto de seguridad una vez que ya se haya calmado hasta una hora antes de que suba el sol. El pobre cuerpo del enfermo va a gozar de este beneficio, aunque su mente no pueda apreciarlo. Alto, lo inesperado. Me llaman. El paciente se ha escapado otra vez. Más tarde. Otra noche de aventuras. Renfiel esperó astutamente hasta que el asistente estaba entrando en el cuarto para inspeccionar. Entonces, salió corriendo a su lado y voló por el corredor. Yo envié órdenes a los asistentes para que lo siguieran. Otra vez se fue directamente a los terrenos de la casa desierta y lo encontramos en el mismo lugar, reclinado contra la vieja puerta de la capilla. Cuando me vio se puso furioso y si los asistentes no lo hubiesen sujetado a tiempo, hubiera tratado de matarme. Mientras lo estábamos deteniendo sucedió una cosa extraña. Repentinamente, redobló sus esfuerzos, y luego, tan repentinamente, recobró la calma. Yo miré instintivamente a mi alrededor, pero no pude ver nada. Luego capté el ojo del paciente y lo seguí, pero no pude descubrir nada mientras miraba al cielo iluminado por la luna, excepto un gran murciélago, que iba aleteando en su silenciosa y fantasmal travesía hacia el oeste. Los murciélagos generalmente giran en círculos indecisos, pero éste parecía ir directamente, como si supiera a dónde se dirigía o como si tuviera sus propias intenciones. El paciente se calmó más, y al cabo de un rato, dijo, no necesitan amarrarme, lo seguiré tranquilo. Sin ningún otro contratiempo, regresamos a la casa. Siento que hay algo amenazante en su calma, y no olvidaré esta noche, del diario de Luke Westen Am, 24 de agosto. Debo imitar a Mina y escribir las cosas en un libro. Así, cuando nos veamos podremos tener largas charlas. Me pregunto cuándo será. Desearía que estuviera otra vez conmigo aquí, pues me siento tan infeliz. Anoche me pareció que estaba soñando otra vez como en Whitby. Tal vez es el cambio de clima o el hecho de que estoy otra vez en casa. Todo es oscuro y horroroso para mí, pues no puedo recordar nada. Pero estoy llena de un vago temor y me siento débil y exhausta. Cuando Arthur vino a comer se miró bastante preocupado al verme y yo no tuve los ánimos para tratar de parecer alegre. Me pregunto si tal vez pudiera dormir esta noche en el cuarto de mamá. Inventaré una excusa y trataré 25 de agosto. Otra mala noche. Mi madre no pareció caer en mi propuesta. Ella misma no parece estar tan bien, y no cabe duda de que se preocupa mucho por mí. Traté de mantenerme despierta, y durante un tiempo lo conseguí. Pero cuando el reloj dio las doce, me despertó de un sopor, por lo que debo haber estado durmiéndome. Había una especie de aletazos y rasguños en la ventana, pero no les di importancia, y como no recuerdo qué sucedió después, supongo que debo haberme quedado dormida. Más pesadillas. Cómo desearía poder recordarlas. Esta mañana me sentí terriblemente débil. Mi rostro está sumamente pálido, y me duele la garganta. Algo debe andar mal en mis pulmones, pues me parece que nunca aspiro suficiente aire. Trataré de mostrarme alegre cuando llegue Artur, porque de otra manera yo sé que sufrirá mucho viéndome así. Carta de Arturo Olmood al doctor Seward Hotel Albemarle, 31 de agosto, mi querido Hack. Quiero que me hagas un favor. Lucky está enferma. Esto es, no tiene ninguna enfermedad especial, pero su aspecto es enfermizo y está empeorando cada día. Le he preguntado si hay alguna causa. No me atrevo a preguntarle a su madre, pues perturbar la mente de la pobre señora acerca de su hija sería fatal, debido a que su propia salud anda muy mal. La señora Westenra me ha confiado que su destino ya está sellado, enfermedad del corazón, aunque la pobre Lucy todavía no lo sabe. Estoy seguro de que algo está ejerciendo influencia en la mente de mi amada novia. cuando pienso en ella casi me distraigo. El mirarla me produce siempre un sobresalto. Le dije que te pediría a ti que la vieras, y aunque al principio puso algunas dificultades, yo sé por qué, viejo amigo, finalmente dio su consentimiento. Será una tarea dolorosa para ti, lo sé, viejo, pero es por su bien, y yo no debo dudar en pedírtelo ni tú en actuar. Puedes venir a almorzar a Ihingan mañana a las dos, para que la señora Westenra no sospeche nada, y después de la comida Lucky va a buscar una oportunidad para estar a solas contigo. Yo vendré a la hora del té y podemos irnos juntos. Estoy lleno de ansiedad y quisiera hablar a solas contigo tan pronto como la hayas visto. No faltes. Artur Telegrama de Arturo Almohoda Sebard 1 de septiembre me llaman para ver a mi padre, que ha empeorado. Escribo. Escríbeme detalladamente por correo nocturno a RIN. Telefonea si es necesario. Carta del Dr. Sebarda Arturo Almohod 2 de septiembre mi querido y viejo amigo. Respecto a la salud de la señorita Westenra, me apresuro a decirte inmediatamente que en mi opinión no hay ningún trastorno funcional ni enfermedad que yo conozca. Al mismo tiempo, de ninguna manera puedo considerarme satisfecho de su semblante. Está totalmente diferente a lo que era la última vez que la vi. Por supuesto, debes tener presente que no tuve oportunidad de hacer un examen minucioso tal como hubiera deseado. Nuestra misma amistad plantea aquí una pequeña dificultad que ni siquiera la ciencia médica ni la costumbre pueden sobrepasar. Lo mejor será que te diga exactamente lo que sucedió, dejándote en libertad para que saques, dentro de ciertas medidas, tus propias conclusiones. Luego te diré lo que he hecho y lo que me propongo hacer. Encontré a la señorita Westenra con bastantes buenos ánimos. Su madre estaba presente y en pocos segundos me percaté de que estaba tratando por todos los medios de engañar a su madre y evitarle de esa manera ansiedades. No tengo ninguna duda de que adivina, en caso de que no lo sepa, que hay necesidad de tener cautela. comimos solos y como nos esforzamos por parecer alegres o tuvimos como una especie de recompensa por nuestros esfuerzos cierta alegría real entre nosotros entonces la señora Westenra se retiró a descansar y Lucky se quedó conmigo fuimos a su boudoir y hasta que llegamos ahí su reserva no se modificó pues los sirvientes iban y venían sin embargo tan pronto como se cerró la puerta la máscara cayó de su rostro y se hundió en un sillón dando un gran suspiro y escondiendo sus ojos con la mano Cuando yo vi que su animosidad había fallado, me aproveché inmediatamente de su reacción para hacer un diagnóstico. Me dijo muy dulcemente. No puedo decirle a usted cuánto detesto tener que hablarle acerca de mi persona. Yo le recordé que las confidencias de un doctor eran sagradas, pero que tú estabas verdaderamente muy ansioso por ella. Ella captó inmediatamente el significado de mis palabras y arregló todo el asunto con un par de palabras. Dígale a Artur cualquier cosa que usted crea conveniente. Yo no me preocupo por mí misma, sino por él. por lo tanto, tengo libertad de hablar. Fácilmente pude darme cuenta de que le hace falta un poco de sangre, pero no pude ver los síntomas típicos de la anemia, y por una casualidad tuve de hecho la oportunidad de probar la cualidad de su sangre, pues al abrir una ventana que estaba remachada, un cordón se rompió y ella se cortó ligeramente la mano con el vidrio quebrado. En sí mismo fue un hecho insignificante, pero me dio una oportunidad evidente, de tal manera que yo me apoderé de unas pocas gotas de sangre y las he analizado. El análisis cualitativo muestra que existen condiciones normales y además, puedo inferir, señalan, la existencia de un vigoroso estado de salud. En otros asuntos físicos quedé plenamente convencido de que no hay necesidad de temer, pero como en alguna parte debe haber una causa, he llegado a la conclusión de que debe ser algo mental. Ella se queja de tener a veces dificultades al respirar y de tener sueños pesados, letárgicos, con pesadillas que la asustan, pero de las cuales no se puede acordar. Dice que cuando niña solía caminar dormida y que estando en y la costumbre regresó y que una vez salió caminando en la noche y fue hasta Astcliff donde la encontró la señorita Murray, pero me asegura que últimamente esta costumbre ha vuelto a desaparecer. He quedado con dudas, por lo que he hecho lo mejor que sé. Le he escrito a mi viejo amigo y maestro, el profesor Van Helsing, de Ámsterdam, que es una de las personas que más conocimientos tiene sobre enfermedades raras en el mundo. Le he pedido que venga, y como tú me dijiste que todas estas cosas estarían a tu cargo, te he mencionado a ti y tus relaciones con la señorita Westenra. Esto, mi viejo amigo, es en obsequio de tus deseos, pues yo me siento demasiado orgulloso y demasiado feliz de poder hacer lo que pueda por ella. Yo sé que Van Helsing hará cualquier cosa por mí por una razón personal, así es que no importa por qué motivos venga, debemos aceptar sus deseos. Es un hombre aparentemente muy arbitrado, pero esto es porque él sabe de lo que habla más que ninguna otra persona. Es un filósofo y un metafísico, y uno de los científicos más avanzados de nuestra época, y tiene, supongo, una mente absolutamente abierta. De esto, con unos nervios de acero, un temperamento frío, una resolución indomable, un autocontrol y una tolerancia exaltada de virtudes y bendiciones, y el más amable de los más sinceros corazones que laten, forman su equipo para la noble tarea que está realizando por la humanidad, trabajo tanto en la teoría como en la práctica, pues su visión es tan amplia como lo es su simpatía. Te cuento esto para que tú puedas saber por qué tengo tanta confianza en él. Le he pedido que venga inmediatamente. Mañana veré otra vez a la señorita Westenra. Nos veremos en la ciudad, de manera que yo no alarme a su madre con mi visita. Tu amigo, J -O -H -N -S -E -W -R, De Carta de Abraham Elsin, doctor en medicina, filosofía y letras, etc. Al doctor Sebar 3 de septiembre, mi buen amigo. Cuando he recibido su carta ya estoy de camino hacia usted. Por buena fortuna puedo partir de inmediato, sin mal para ninguno de aquellos que han confiado en mí. fueran otras las circunstancias, sería perjudicial para esos que han confiado en mí, pues yo voy a donde mi amigo cuando él me llama para ayudar a aquellos a quienes tiene cariño. Dígale a su amigo que cuando aquella vez usted chupó de mi herida tan rápidamente el veneno de la gangrena de aquel cuchillo que nuestro otro amigo, tan nervioso, dejó deslizar, hizo usted más por él cuando él quiere mi ayuda y usted la solicita que todo lo que puede hacer su gran fortuna. Pero es un doble placer hacerlo por él, su amigo, y hacia usted voy. tenga ya dispuesto, y por favor así arreglado, que podamos ver a la joven dama no tan tarde mañana mismo, pues es probable que yo tenga que regresar aquí esa noche. Pero si hay necesidad, regresaré otra vez tres días después, y estaré más tiempo, si es preciso. Hasta entonces, mi buen amigo John, adiós. Van Helsing comillas carta del doctor Sevarda al Honorable Arturo Almohó 3 de septiembre querido artículo. Vino Van Helsing y se fue. Fue conmigo a Egingham, y encontré que, por discreción de Lucky, su madre había salido invitada a comer, de tal manera que quedamos solos con ella. Van Helsing hizo un examen muy minucioso de la paciente. Quedó en comunicármelo a mí, y yo te aconsejaré a ti, pues, por supuesto yo no estuve presente. Está, lo temo, muy preocupado, pero me dijo que debía reflexionar. Cuando yo le dije de nuestra amistad, y cómo tú, me habías confiado el asunto, él dijo. Debe usted decirle todo lo que piensa. «Dígale lo que pienso yo, si usted puede adivinar, y usted adivinará. No, no estoy bromeando. Esta no es broma, sino vida y muerte, quizá más». Le pregunté qué quería decir con aquello, pues estaba muy serio. Esto sucedió cuando ya habíamos regresado a la ciudad y estaba tomando una taza de té antes de iniciar su regreso a Ámsterdam. No me dio ninguna pista más. «No debes estar enojado conmigo, artículo, porque su misma reticencia significa que todo su cerebro está trabajando por el bien de ella». puedes estar seguro de que, a su debido tiempo, hablará con toda claridad. Así es que yo le dije que escribiría simplemente un registro de nuestra visita, justamente como si estuviese haciendo un artículo descriptivo especial para el Daily Telegraph. Pareció no tomar nota de ello y solo comentó que el hollín de Londres no era tan malo como solía ser cuando él era estudiante aquí. Yo recibiré su informe mañana, si tiene tiempo para hacerlo. En todo caso, recibiré una carta. Bien, ahora, a la visita». Lucky estaba más alegre que el día que la vi por primera vez y desde luego parecía estar mucho mejor. Había perdido algo de aquella mirada fantasmal que tanto te inquieta y su respiración era normal. Fue muy dulce con el profesor, siempre lo es, y trató de que se sintiera tranquilo. Sin embargo, yo pude ver que la pobre muchacha estaba haciendo un gran esfuerzo. Creo que Van Helsing también lo notó, pues bajo sus espesas cejas vi aquella rápida mirada que tan bien conozco. Entonces, comenzó a charlar de todas las cosas posibles menos de nosotros y las enfermedades, y lo hizo con tanto ingenio que yo pude ver cómo la pretendida animación de Lucky se convertía en realidad. Entonces, sin que se notara el cambio, mi maestro llevó la conversación suavemente al motivo de su visita y dijo calmadamente. Mi querida joven, tengo este gran placer porque usted es encantadora. Eso es mucho, querida, aunque estuviera aquí ese a quien no veo. Me dijeron que estaba usted desanimada y que tenía una palidez fantasmal. A ellos les digo. Va, y tronó los dedos, agregando a continuación. Pero usted y yo les vamos a demostrar cuán equivocados están. ¿Cómo puede él? Dijo, y me señaló con la misma mirada y gesto con el que me había sacado de su clase en cierta ocasión, o mejor dicho, después de esa ocasión, ¿cómo puede él saber nada acerca de jóvenes? Él tiene sus locos con quienes juega y a quienes devuelve la felicidad, juntamente con la felicidad de aquellos que lo quieren. Es bastante lo que hace, y, oh, pero hay recompensas, en el mismo hecho de poder restaurar esa felicidad. Más de jovencitas, no tiene mujer ni hija, y los jóvenes no confían en los jóvenes, sino en los viejos como yo, que han conocido ya tantos dolores y las causas de ellos. Así es, querido, que lo enviaremos a que se fume un cigarro en el jardín, mientras usted y yo tenemos una pequeña charla confidencial. Acepté la sugestión y salí del cuarto, hasta que al cabo de un rato el profesor salió por la ventana y me pidió que entrara. Parecía preocupado, pero dijo. He efectuado un minucioso examen, pero no hay ninguna causa funcional. Estoy de acuerdo con usted en que ha habido mucha pérdida de sangre. Ha habido, pero no la he. Además, el estado general de la joven no muestra ningún síntoma de anemia. Le he pedido que me envíe a su sirvienta para que yo pueda hacerle un par de preguntas, de tal manera que no quede oportunidad de perder algo. Yo sé muy bien lo que dirá. Y sin embargo, hay una causa. Siempre hay una causa para todo. Debo regresar a casa y pensar. Usted debe enviarme el telegrama todos los días. Y si hay motivo, vendré otra vez. La enfermedad, pues no estar del todo bien es enfermedad. Me interesa y también me interesa a ella, la dulce jovencita. Me encanta y por ella, si no por usted o por enfermedad, vendré. Y como te digo, no quiso decir más ni cuando estuvimos solos. Así es, artículo, que ya sabes todo lo que yo sé. Mantendré una estricta vigilancia. Espero que tu pobre padre siga mejor. Debe ser una cosa terrible para ti, mi querido viejo, estar situado en una posición tal entre dos personas que son tan queridas para ti. Yo conozco tu idea del deber para con tu padre, y haces bien en ser fiel a ella. Pero si hay necesidad, te enviaré un mensaje para que vengas de inmediato a donde Lucky, de tal manera que no te acongojes de más, a menos que recibas noticias mías. del diario del Dr. Seward 4 de septiembre. «Mi paciente zodófago siempre me mantiene interesado. Solo ha tenido un ataque, y eso fue ayer a una hora inusitada». Poco antes del mediodía comenzó a mostrarse inquieto. El asistente reconoció los síntomas y pidió de inmediato ayuda. Afortunadamente, los hombres llegaron corriendo, y apenas a tiempo, pues al dar el mediodía se volvió tan furioso que tuvieron que usar toda su fuerza para sujetarlo, Sin embargo, como a los cinco minutos, comenzó a tranquilizarse paulatinamente, hasta que finalmente se hundió en una especie de melancolía, estado en el cual ha permanecido hasta ahora. El asistente me dice que sus gritos, durante el paroxismo, fueron realmente escalofriantes. Cuando entré, me encontré con las manos llenas, atendiendo a algunos de los otros pacientes que estaban asustados por su comportamiento. De hecho, puedo entender bastante bien el efecto, pues el ruido de sus gritos me perturbó incluso a mí, aunque yo me encontraba alejado, a cierta distancia. Ahora acabamos de cenar en el asilo, y sin embargo, todavía mi paciente está sentado en una esquina murmurando, con una mirada sombría, amenazadora y angustiosa. Su rostro más bien parece indicar, en vez de mostrar algo directamente. No puedo acabar de comprenderlo. Más tarde. Otro cambio en mi paciente. A las 5 de la tarde lo fui a ver y lo encontré casi tan alegre como solía estar antes. Le estaba capturando moscas y comiéndoselas y mantenía registro de sus capturas haciendo unas rayas con las uñas en el borde de la puerta entre los canales del relleno. Cuando me vio, se dirigió a mí y pidió disculpas por su mala conducta y me suplicó de una manera muy humilde y atenta a que le permitiera regresar otra vez a su cuarto y que le diera su libreta. Pensé que convenía complacerlo, de tal manera que está de regreso en su cuarto con la ventana abierta. Ha regado el azúcar de su té por el antepecho de la ventana y está entregado otra vez a su colección de moscas. De momento no se las está comiendo, sino que las está poniendo en una caja, igual que antes, y ya está examinando los rincones de su cuarto para encontrar arañas. Traté de hacerle hablar sobre lo sucedido en los últimos días, pues cualquier pista sobre sus pensamientos me sería muy útil, pero él no quiso entrar en conversación. Durante unos momentos puso una expresión bastante triste y dijo con apagada voz, como si más bien hablara consigo mismo en vez de hablar conmigo. Todo ha terminado. Todo ha terminado. Me ha abandonado. No tengo esperanza, a menos de que yo mismo lo haga. Luego, repentinamente, volviéndose a mí de manera resuelta, me dijo. Doctor, ¿sería usted tan amable de darme un poquito más de azúcar? Creo que me haría muy bien. ¿Y las moscas? Le pregunté. Sí, a las moscas les gusta también, y a mí me gustan las moscas, por lo tanto, a mí me gusta. Y pensar que hay gente tan ignorante que piensa que un loco no tiene argumentos. Le di doble ración de azúcar y lo dejé feliz, como supongo que puede ser feliz un hombre en este mundo. Desearía poder penetrar en su mente. Medianoche. Otro cambio en él. Había ido yo a visitar a la señorita Westenra, a quien encontré mucho mejor, y acababa de regresar. Estaba parado en nuestro propio portón, mirando la puesta del sol, cuando escuché que el loco gritaba. como su cuarto está en este lado de la casa, pude oírlo mejor que en la mañana. Fue una sorpresa muy fuerte para mí, y con desagrado aparté la vista de la maravillosa belleza humeante del sol poniente sobre Londres, con sus fantásticas luces y sus sombras tintáceas, y todos los maravillosos matices que se ven en las sucias nubes tanto como en el agua sucia, para darme cuenta de la triste austeridad de mi propio frío edificio de piedra, con su riqueza de miserias respirantes, y mi propio corazón desolado que las soporta, Llegué junto al paciente en el momento en que el sol se estaba hundiendo y desde su ventana vi desaparecer el disco rojo. Al hundirse, el paciente empezó a calmarse y al desaparecer por completo se deslizó de las manos que lo sostenían, como una masa inerte, cayendo al suelo. Sin embargo, es maravilloso el poder intelectual recuperativo que tienen los lunáticos, pues al cabo de unos minutos se puso en pie bastante calmado y miró en torno suyo. Hice una seña a los asistentes para que no lo sujetaran, pues estaba ansioso de ver lo que iba a hacer. Fue directamente hacia la ventana y limpió los restos del azúcar. Luego tomó su caja de moscas y la vació afuera, arrojando posteriormente la caja. Después cerró la ventana y, atravesando el cuarto, se sentó en su propia cama. Todo esto me sorprendió, por lo que le pregunté. ¿Ya no va a seguir cazando más moscas? No, me respondió él. Estoy cansado de tanta basura. Desde luego es un formidable e interesante caso de estudio. ¿Desearía poder tener una ligera visión de su mente o de las causas de su repentina pasión? Alto. Puede haber, después de todo, una pista, si podemos averiguar por qué hoy sus paroxismos se produjeron a mediodía y no al ocultarse el sol. ¿Sería posible que hubiera malignas influencias del sol en períodos que afectan ciertas naturalezas, así como la luna afecta a otros? Lo veremos. Telegrama de Seward, en Londres, a Van Helsing, en Ámsterdam, 4 de septiembre. Paciente todavía mejor hoy. Telegrama de Seward, en Londres, a Van Helsing, en Ámsterdam, 5 de septiembre. Paciente muy mejorada. Buen apetito. Duerme bien. Buen humor. Color regresa. Telegrama de Seward, en Londres, a Van Helsing, en Ámsterdam, 6 de septiembre. Terrible cambio para mal. Venga enseguida. No pierda una hora. No enviaré telegrama a Olmouad hasta verle a usted.